Amables oyentes, vamos a continuar hablando un poco más acerca de Mahoma, el fundador del Islam, antes de referirnos específicamente a algunas cosas vinculadas a la religión del Islam. Permítanme hacer un énfasis en algunas de las virtudes que tuvo Mahoma, porque fue un hombre de indiscutible vida espiritual, de incuestionable experiencia religiosa él fue transformado interiormente por una irresistible convicción personal en la existencia de un Dios omnipotente y de hombre de negocios común se transformó en un profeta inflamado por su fe religiosa era un hombre amigo de la oración de las plegarias Y también lo enseñó así a sus discípulos, exhortándolos a dirigirse en oración a Dios, al Altísimo, a Alá. Y siempre sus discípulos le fueron fieles en cuanto a esta exhortación de orar, de rezar. Decía Mahoma, toda mi confianza está en Dios y Él me sostiene, yo volveré a Él. También decía Mahoma pon tu confianza en el Altísimo, su protección es un asilo seguro. Y otra cita de Mahoma, refiriéndose a la actitud creadora del único Dios, decía, esto poniéndolo en el corazón y la mente y la boca de Alá, hemos creado al hombre de la nada y el menor movimiento de su alma nos es conocido estamos más cerca de él que la arteria que sostiene su corazón. Porque Mahoma fue un líder religioso, un caudillo con carisma, atrayente, un buen organizador. Él logró unir a las varias tribus árabes, dándoles nuevas bases espirituales y religiosas, y consiguió que sus adeptos siguieran estrechamente ligados a sus conceptos religiosos en sus libros sagrados leemos que el amor del profeta Mahoma el amor del profeta hacia los creyentes es más fuerte que el que se tiene en ellos mismos y también expresiones como estas los creyentes que hayan abandonado sus hogares para compartir la, la, la guerra las batallas para combatir con sus bienes y con sus personas por la causa del Señor repartirán el botín con aquellos que dieron socorros y asilo pero no tendrán relación de parentesco con los que no hayan emigrado hasta que abandonen también sus hogares es decir él creía que para imponer la religión era necesario combatir el Corán Tiene muchos pasajes que expresan este concepto más bien humilde en que se tenía el profeta Mahoma. Al principio de su carrera se presentó a sí mismo más de una docena de veces como un simple hombre mortal. Él se describía a sí mismo como uno de la multitud enviado por Dios al mundo. Decía, Mahoma es solamente el enviado de Dios. Es un hombre para ser el órgano de las promesas y de las amenazas de Dios a fin de que le temáis y de que os hagáis dignos de su indulgencia. Otras veces decía yo soy vuestro apóstol verdadero. En dos versículos se lo caracteriza como el profeta iliterario, es decir, un hombre con escasa preparación intelectual pero apóstol de Alá. Otras veces se lo presenta pidiendo perdón a Dios. Mahoma explícitamente negaba que él tuviera poderes milagrosos, aunque se le incitara a dar señales de que era profeta realmente y no un embaucador. Pero en muchos versículos del Corán se lo asocia estrechamente con Alá, de modo que la obediencia al profeta es parte de la sumisión a Dios. Luego, posteriormente, a medida que avanzó la historia, la opinión sobre Mahoma es que Mahoma era sobrehumano. Entonces sí hay libros posteriores, Vida de Mahoma, escrita por ejemplo en el siglo XV, que contiene 50 páginas de milagros atribuidos a él. Leemos de la literatura del Islam cosas como esta, Mahoma no pretendió ser preexistente. Los musulmanes estrictamente ortodoxos niegan su preexistencia, niegan su poder de intercesión y que su persona y su tumba sean reverenciadas. Pero los sunnis, lo mismo que los shiaj, aceptan tradiciones que declaran su preexistencia aún antes de la creación del mundo en la forma de la luz de Mahoma. Ellos proclaman la impecabilidad de Mahoma y a la pronunciación de su nombre se le da poder libertador y gracia salvadora. Ya ven ustedes que históricamente la imagen de Mahoma creció, pero si se incurrió posteriormente en algunas exageraciones, esto no implica negar la autenticidad de las virtudes de Mahoma, que por supuesto reconoció también tener sus propios errores y algunos llevaron a los seguidores del Islam a tremendas batallas contra personas que se oponían al Islam. Tal vez esto pueda ser censurado o criticado, pero de todas maneras es importante reconocer que el islamismo es único entre las religiones del mundo en cuanto sus libros sagrados declaran ser la revelación de Dios al fundador, es decir, cuando Dios se revela a Mahoma, porque el que habla principalmente en el Corán es Alá. A veces se lo representa como hablando simplemente a Mahoma, y otras veces, como ordenando a Mahoma, que hable como vocero de Dios. Es difícil saber si el propio Mahoma escribió alguna palabra del Corán en la forma actual del documento, porque alrededor de un año después de su muerte, Abu Bek, su sucesor, ordenó una recopilación de las enseñanzas del profeta que podían recordarse exactamente o que habían sido conservadas de otro modo por sus discípulos. Y unos 11 o 12 años, más o menos, después de la muerte de Mahoma, con motivo de todas las variantes y confusiones que surgieron entre los documentos atribuidos a él, Otman, el tercer califa, ordenó una revisión y la destrucción de todas las copias existentes de la anterior compilación. Y así, el actual texto del Corán no es la primera edición, sino una segunda edición que se hizo a fin de detener al pueblo antes que empezara a tener contradicciones sobre sus libros santos, como los judíos y los cristianos. Pero desde el punto de vista de la crítica literaria, el pensamiento de Mahoma se había almacenado a través de muchas fuentes. Antes que revelara sus enseñanzas, había creencias tradicionales y leyendas árabes que se reconocen en el Corán. También había otras cosas que tenían origen en el soroastrismo del que hemos hablado en pláticas anteriores. Por ejemplo, las ideas acerca del diablo, los ángeles, el juicio final, la resurrección. Hay referencias a personas y sucesos del Antiguo Testamento. Hay muchas alusiones al Evangelio del Nuevo Testamento y al cristianismo. Hay ocho referencias al Mesías, 25 a Jesucristo. Y hay una curiosa semejanza entre el significado de la palabra griega paracleto, que se refiere al Espíritu Santo, y la palabra árabe Ahmed, sinónima de Mahoma. Así que el fundador del cristianismo se lo representa como profetizando literalmente al fundador futuro del islamismo. Eh, leemos en sus libros, soy el apóstol de Dios, repetía Jesús a los judíos. Y vengo a confirmaros la autenticidad del Pentateuco y anunciaros la buena nueva del profeta que me ha de seguir. Ahmed ha de llamarse. Esta profecía se le atribuía a Jesús con respecto al posterior advenimiento de Mahoma. Bueno, amables oyentes, como ustedes se dan cuenta, hay mucho material. Continuaremos hablando otro día. Gracias por su atención.